Egunon, bueno, e, gu gara zazpi atxilotu bueno, e, bakizue zertaz e, doan kontu gau hain zuzen ere pasaden azaruan e, Eusko jaurlaritzak antolaturtako ekitaldi bat izena zuena hogeita boz urte e, jasangarritasunaren aldeko ekitaldi hortan e, sartu ginen eta taoltsa gainera hiota ba eh hori moztu genuen hain zuzen ere eramaten genituen halako e, lelo batzuk, e, bueno kartel batzuk, eh ja Bueno, HT jasangaitza eta EAJOTA Hipocritak eh lelo hoiekin eta gero abesti bat eh txikizioa gelditzeko taula abestuz ba moztu genuen ekitaldi hori. Berehala kanporatuak izan ginen eh ertzantzak naiko nahi, modu bortitzean kanporatu bituen ere eta bueno, e, ekitalde hortan salatu nahi genuen naiz antzen ba hori, ez? Ba, bos 25 E, dara man balako proiektu bat alegia atxetea, ba ez dela bat ere jasangarria. Guztiz eh? jasangaitza e, dela esaten dugu dugu. zuzen ere, gainera atzo ikusitzen nuten e, Ana Pastore eta Itorriz dela e, oregirekin biltzea eta ola ikusitzen Baur udalaitzen egin nahi duten txikizua ez dela bat ere sustengarria. Eta horrekin batera e, salatzen dugu ere, ba, beste hainbat eta hainbat azkiritura guztizun zitzaileak eta honarte badaudela gaur egun e, indarrean, eta horiek guztiak ere salatzen ditugu atxete salatzen dugun ermotasun Ordun Hordun, e, bueno, gauko epaik eta e, falta epaiketa izango da, eta desorden pu uak eragitea eh lekuratzen ligute bueno, e, ikusiko dugu zertan gelditzen hola, baino, bueno, dugu, bau, e, aztitura, eta, e, den eta hola e, baina bueno pentsatzen dugu ba hau eh eta onartezina den eh hau ba hori eh baina berriro ba hori ez e, gelditu ber dugula ez hori hori esaten dugu no ze har bat Vale. Bueno, eh, hoy nos juntamos eh, aquí, en delante de la audiencia provincial de, de Donosti, siete personas acusadas de, de una falta de desórdenes públicos eh, por cortar un acto de del endacarí arqueológico. Eh, cuyo Este acto eh, eh, se desarrolló en los cubos del Cursal de Donosti el pasado noviembre y tenía por título eh, 25 años de sostenibilidad del gobierno vasco ¿no? Entonces considerábamos que era un acto de, de hipocresía infinita porque resulta que 25 años ya llevan planificando y ya van trabajando en las, en las obras del tren de alta velocidad que a nuestro entender es la obra más insostenible y más más eh, inaceptable que, que se está haciendo ahora eh, en, en tierras vascas, ¿no? Eh, además de esto, también denunciamos eh, la construcción de otras grandes infraestructuras igualmente insostenibles, como pueden ser eh, las autopistas, eh, las incineradoras, eh, el, bueno, el puerto que querían hacer en, en Pasaya, etcétera, etcétera. Y, bueno, eh, lo que denunciamos es... Eh, la política del de hormigón y del desarrollo de los salvajes que está llevando el hormigón. Entonces, eh, bueno, se nos acusa de, de una falta de desórdenes públicos que pensamos que puede ser penalizada con, por una multa o con sí. un arresto domiciliario, con las cosas. ¿no? Entonces, bueno, ahora eh, en concreto, eh, antes de entrar al juicio, vamos a, a inaugurar eh, la escultura ecuestre del de, de señor Urcú, Y yo y Entonces, eh, bueno, os, eh, nos animamos a, a que participéis en esta, en esta inauguración. ¿Cuánto cuida la petición en eh, Pues exactamente, eh, no hay una petición fiscal porque es juicio de faltas, entonces pensamos que en casos así suele ser, por eso lo que he dicho, ¿no? Una multa o un que lo, lo llaman eh, libertad vigilada o algo así, y, y, o las dos cosas. Entonces, eh, ¿En tu distancia o en alguno de los penales? Sí, bueno, eh, el, el juicio se, no sé exactamente, no sé la, ni la sala, ni no sé, esa, esa va a ser ahora a las 12 y 10. Gracias. ¿Cómo entendéis el aterrizaje ayer de la élite con el tema del tren de alta velocidad, el bueno, nuevo plazo que, que fue, se han puesto? Sí, fue una operación más de, de propaganda de, del gobierno vasco realmente y de, y del gobierno de Madrid. Realmente no sabemos qué tipo de compromisos han adquirido, pero bueno... Eh, están en un momento que ellos también eh, yo pienso que tienen sus, sus dificultades y yo pienso que fue una, una, una operación totalmente propagandística ¿no? otra cosa es que bueno eh, hay que reconocer que las obras siguen adelante pero bueno eh, nosotros lo que lo que decimos es que, que todavía estamos a tiempo de para lo que todavía hay que gastar mucho más que lo que se ha gastado para concluir esta obra y que todavía estamos a tiempo y tenemos más razones que nunca para para paralizar este Esta obra que, que tiene unas consecuencias medioambientales desastrosas y, y, y es, se está haciendo en un periodo en el que mucha gente está pasándolo muy mal con unas tasas de, de paro y unas condiciones de precariedad que son ya insultantes ¿no? entonces eh, una obra de estas características que simplemente va a favorecer a, a las grandes élites y nos parece insultante que se siga que se siga trabajando en, y gastando todo esta de dinero que habría que invertirlo en otro tipo de necesidades mucho más perentorias para, para la población en general. Vale. Esta es la historia de Anchón Ciricueta, chico fornidón del monte Chingoqui, que bajó un de aquella montaña Y se asombró de la capital Y tanta gente andando en la calle E iban todos al mismo sentido Que se pensó que era como el rebaño Y él decidió hacer de repastor Y el ganchón Mira que estos no son como chivos Son cibernautas con ordenador personaje de ciencia a fición y hay ancho afro Mira que estos no son como motivos son cibernatas con ordenador y personaje de ciencia fición En la esquina le quito el perro al delante Se puso en medio de la manada Y los guió a la plaza mayor Allí comieron, bailar y rieron Se preguntaron qué fue, qué pasó, se despertaron de aquel mal sueño, lanzando a Windows por el balcón, y hayan son de azo pabezón. Miran que estos no son como chivos, son cibernatas con ordenador y personajes de ciencia ficción. soy Aster. Chiquisillo va Gendito! Chiquisillo va Gendito! Chiquisillo va Gendito! Chiquisillo va Gendito! Vuestra hipocresía es insostenible. Vuestra hipocresía es insostenible. Es insostenible. <risa> es insostenible. Bueno, eh, a ver. <risa> Bueno, eh eskara fiscalada. Haurrapeginak assemblea. eta sesurendako. Ah, bueno, a ver. Guztiko eh 24 eguneko isuna. Eta orduan, kermen eta sesurendako, claro, eh kalifikazio dira. Bueno, 3 eh 3 € eguneko. €ek. hori da E, Auntala, e, iruro geita mabi euro Oie. gero, Antonio Sin da Antonio? Antson Antson. Antson, <risa> Antson, eta Iñakik bosna euro ogeita lau egunekua, ordun hori da eunda, e, eunda hogei euro eta Juan Bautista Juan Juanito Juan Ito, Fermin eta, eta nireu Zortzi euroko. Eguneko. Eta hori da, eunda alaro gehiatamabi euro. Hori Bai, izunak. Hori da, ezkara fiskala, ezkara fiskala. Eta, eguneko. Zer bat guztira? Bai, izango da... Minopadas. Haldar, bai, bai milita en caso en de que hubiese sentencia condenatoria, que si podrían sustituir los, 12 días de multa, los 24 días de multa por 12 días de arresto domiciliario. Ah, Esto, en ejecutor, si hubiese condena en ejecución, se puede pedir. ¿Y vale, vale. eso tenemos que hacer en sí. España? Eso ¿eh? para que... Para que, hay, que hay... Vi, igual, hay, va, va, no va, no va, no va. No va, no va, no va. No va, no va. No va, no va. No va, no va. No va, La SFP, eh, checo Es, es, es el fashion artist. Berak ere ez dut onartzen. Bakarik ez badzuen, el bideren bat. Eh, hori Bueno, bueno. Pues eso, que vamos a hacer una rifa tranquilos. No <risa>